Bien, buenas noches, esto es Atriz Deportes de nuevo, vamos ahora con el análisis previo a lo que será el partido de la fecha 12 del tor actual torneo clausura del fútbol profesional venezolano, donde en la ciudad de Valera, el próximo domingo a las 4 de la tarde, el truillano fútbol club estará recibiendo la visita del petrolero, el Zulia, fútbol club, un partido que... ...correspondiente a la fecha 12, donde ambos conjuntos vienen de sumar en la jornada anterior... ...en la fecha 11, el Zulia viene de ganar 1 por 0 estudiantes de local... ...y el cuadro de Trujillano viene de un importantísimo resultado histórico también... ...de más empate en la ciudad de Cabudare, en, ante el líder Club Deportivo Lara... ...a pesar de que no ha sido el mejor de los torneos para el cuadro de Valera en Zulia por lo que hemos observado en la semana pues saldrá a buscar el partido no le queda de otra, tiene que sumar lo que más le queda posible los, en estos últimos partidos del torneo sobre todo que no le vienen partidos fáciles al cuadro de Ale García por lo tanto eh, tendrá la obligación de sumar en Valera ante un rival que tratando de aprovechar su realidad actual que no ha sido la mejora incluso eh, in, in, históricamente ha sido un cuadro muy difícil en el estadio José sea, Alberto Pérez Pero en este torneo increíblemente ha dejado escapar hasta muchos puntos, dos, dos derrotas inclusive tiene el cuadro de Trujillano en su fuego, cosa que no es muy habitual. Pero en este caso el sujeto tratará de aprovechar esa mala situación y a ver si sigue sumando como lo ha venido haciendo últimamente en la carretera, a pesar de que sus últimos dos partidos de visitantes han sido dos derrotas. La mínima pero dos derrotas. pero tratará entonces de sumar el mínimo un punto y si es posible traerse los tres puntos a cámara caigo y tratar de enfrentar así con mayor motivación lo que es la visita del Lara el próximo miércoles Luis sí, sin duda se, se le viene de manera complicada no un poco al Zulia estos dos próximos encuentros domingo y miércoles domingo ante un Trujillanos que nos está atravesando un buen momento en el torneo pero sin embargo siempre de local se hace respetar, a pesar de que el mismo fanático trujillano ha ido como que mermando la asistencia al estadio por el mismo, la, la, la misma actualidad del conjunto de, de la montaña, pero sin embargo este, tenemos ciertos datos ¿no? de, de, de, de este partido que queremos compartir, hoy vimos un Zulia que, que hizo un trabajo especial en lo que es el pressing, de ...por parte de los atacantes hacia la defensa central del equipo contrario... ¿no? ...vimos que no manejaron mucho lo que es la definición... ...el trabajo en definición... ...cosa que nos extrañó, ¿no?... ...precisamente por, por el momento que está viviendo Zulia a nivel de gol... ...¿no?... ...pero sin embargo, bueno... El, este, el, ...la plantilla... Eh, ...y sus jugadores y, y tanto la dirección técnica del equipo Zuliano... está confiado ¿no?... ...de que eso se va a resolver... ...y, y que por, por tanto... El, la, los goles van a llegar y, y y por ende los resultados. Sin embargo, el último compromiso para Trujillanos ante Lara, que sacó un punto de oro, por cierto, en, en Barquis y Neto, dejó en las plantillas ciertas bajas importantes, ¿no? Para, para lo que el, el partido que se viene ante, ante el conjunto petrolero. Hablamos de, de nombres como Francisco Carabalí, como Freddy Reyes y Víctor Valera y el atacante Flaudio de Oliveira. Sin embargo, estuvimos. ...revisando ciertas informaciones donde la mayoría de estos jugadores... ...este sin duda hablando de, de Carabalí, de, de Valera, de, de Reyes... Eh, la, la, ...de unos tres o cuatro jugadores sí van a llegar al compromiso... ...van a llegar justitos pero, pero bueno, van a llegar... ...cuestión que, que les facilitaría o es algo de importancia para el conjunto amarillo y marrón... ...en, en circunstancia de recibir al conjunto petrolero en Valera... Carabalí presenta una, un esguince, un esguince su tobillo izquierdo y él sí está bastante afectado y, y está prácticamente descartado para el partido del, del día domingo. Pero eh, jugadores como Reyes, Valera y de Oliveira sí han hecho trabajos diferenciados y los han ido recuperando. Es más, estamos hablando de que Valera eh, eh, va a jugar, posiblemente juegue con una fractura en su mano derecha, pero sin embargo fue, fue tratado de manera convincente al parecer por el cuerpo médico de, del conjunto guerrero y, y bueno, co, consigue que, que aparezca, ¿no? Eh, Zulia va dispuesta a sumar y Trujillanos necesita hacerlo. Sin embargo, no, no hay mejor persona que el director técnico del Zulia Football Club que en, en momentos de la tarde de hoy, después del entrenamiento del conjunto petrolero, Nos regaló unos minutos de su tiempo para explicarnos más o menos cuál es la actualidad del conjunto zuliano y cómo fueron los trabajos en la semana este, para el conjunto del Zulia Fútbol Club. Aquí están las palabras de Alex García. Con el profesor Alex García, Técnico del Zulia Fútbol Club para la Jacía de bienvenido. Eh, se viene un partido en Valera complicado entre trujillanos, Zulia viene de ganar el entre estudiantes de Mérida por la mínima. Si bien es cierto, les ha costado mucho.. Eh, resolver, resolver los partidos, ¿cómo afrontar este partido visitante ante un grupo rival? Igual que todos los partidos, nosotros, eh, bueno, nos, siempre nos han considerado como buen visitante pero precisamente por eso, porque hemos sido un equipo que no es mezquino a la hora de jugar fútbol no, no se arrincona, sale a jugar de tú a tú y, y eso nos ha permitido que la mayoría de los puntos los hemos sacado como visitantes. Hemos trabajado para eso, sabemos que es un partido complicado de claro, porque el torneo está bastante disputado, está cortico y así como el, los villanos están necesitados en conseguir su triunfos, nosotros también estamos con... eh, necesitados en seguir sumando mando con las aspiraciones que tenemos de las, de las copas internacionales que están en disputa. Entonces pienso de que eh, vamos con ese fin y, y con ese mismo objetivo. ¿Qué es el resultado suyo para el concretador, sobre delantero, no? Nos vemos poca producción de, de, a nivel de este torneo que ha sido, y sabiendo que tiene un rol importante en el medio tan sensible hacia adelante, pero como el de Ad, y el básico equipo últimamente, el equipo suyo en la zona defensa, ha podido sacar los resultados, 5 victorias, cinco golotas, ¿qué le falta nada de al delantero? Eso ya no para el delantero. Bueno, tuvimos la pregunta de qué le ha sido, pero eso falta el delantero, y tuvimos la pregunta de lo no vamos a discriminar los jugadores que tenemos porque de otra manera son jugadores que, que bien o mal han hecho el trabajo, han cumplido las exigencias eh, son de todas maneras de esa manera, de, una de otra forma son, no tienen el real de, de la experiencia eh, que se requiere de un jugador eh, para un equipo como el de nosotros que debería ser un poco más contundente sin embargo eh, Y, y, y hemos podido sortear las adversidades. Por último, ya tenemos que porque tiene el club deportivo el, líder, el invito de por el momento, sabemos que primero están pensando en tu vida, ¿no? Pero, ¿cómo es que como de ante el grupo de porque, ¿Cantar de manera de que pueda resultados ante buen resultado sí, en el, el, el torneo? Bueno, yo creo que todavía en unos días para el partido Lara, ¿sí? eh, Tenemos que esperar a ver qué pasa con Lugliano, no sabemos en qué gente vamos a contar, si, si tenemos sentidos, a ver a, a ver que tener que hacer algunos variantes, no sé cómo adelgazarla para nosotros hacer su ventura de acuerdo a lo que ellos traen. Entonces, bueno, yo pienso que ya para el lunes, de pronto se puede vislumbrar mejor lo que, lo que se puede hacer para ese partido. Lo que sí sabemos que es un partido de, de vida, de eh, muerte, como comodidad y de porque eh, se necesitan los puntos y de lo que tenemos que entregarnos al máximo para poder seguir sumando. para el domingo. Ok, gracias. la energía para la de Bueno, el profesor Alex García, en palabras... ...dedicadas para... para de ...actric de act de act act act de deportes... Eh, ...bueno, pudimos ver... ...o pudimos escuchar, mejor dicho... ...Michael, que el profesor... ...dentro de todo fue claro, ¿no? ...en lo que él, él pone de su primer... ...escalón... Eh, ...es Trujillano. ¿no? ...y va a buscar... Eh, la, ...el partido, a pesar de de, de... ...de la... ...interrogante que le hiciste sobre la delantera... ...sobre la falta de gol... ...bueno, él dice, tenemos delanteros... ...ok, tenemos una plantilla... Corta, pero tenemos delanteros. Eh, hizo hincapié en algo importante, la experiencia y la madurez de estos delanteros. Hay que recordar que para mí, sin duda, el le tiene una de las plantillas más jóvenes en lo que respecta al, al, al, al fútbol nacional, sobre todo en su delantera. Jóvenes como Simón Briceño, como Manuel Arteaga, ¿okay? que, que ven muchos minutos, sí, por lo mismo, no porque esos son los delanteros con los que se cuentan, en combinado con la experiencia de gente como Luis Carlos Cassiani, el garrito, que ya tiene experiencia en primera división, de, pero también es un delantero joven, ¿no? Y, y bueno, eso es importante, sobre todo lo, la parte de, de lo que son muchos, hay mucho criollo, muchos jugador del patio, ¿no? Más que todo jugando en el Zulia y, y en la delantera. Y bueno, importantes las palabras y decir que el lunes es que se sabrá y se puede dar una mejor información de cómo afrontar ese partido con Lara, pero sí dejó también muy claro que la casa hay que respetarla, que será un partido de vida o muerte, porque como local siempre hay que sumar. Sí, en efecto, tiene que sumar y, bueno, enfrentar el partido entre de Trujillanos de, de la mejor manera posible. No se le ha dado esa plaza para el Zulia, el último, los últimos dos partidos han sido dos derrotas, y entonces, bueno, vamos a ver si la tercera consecutiva será si dar el resultado que está buscando el cuadro petrolero en la ciudad de Valero y así enfrentar con mucha motivación al equipo del Club Deportivo Lara, el líder. Sí, y para cerrar ya esta nota y este análisis del el partido Trujillanos-Fútbol Club versus Zulia, Fútbol Club, tenemos una, una posible titular, o, o los jugadores que se manejarían para una posible titular por parte del Zulia, de, ya, de lo que pudimos avisorar en el juego Interescuadra, lo que fue este, Luis Romero en el arco, ¿no? Kerwi Chirino y, y Johnny Peroso en la defensa central los laterales por derecha Noguera y por izquierda Pedro Cordero este, la primera línea de volantes de, en este caso la contención estaría integrada por Bayona y Eder Elca Fernández en el medio campo ofensivo Rojas, Gustavo Lamoto Rojas y Wilton Almeida y una posible titular ¿eh? en la delantera sería Luis Carlos Casiani el colombiano y Simón Briceño Pero ojo, acotemos que también trabajó con Manuel Artiaga y el garrito. Así que puede haber fuera de Cassiani, que se, se perfila como un posible titular seguro, eh, pueden haber ciertos cambios en lo que sería la pareja de ataque o simplemente un cambio más atrasado. ¿okay? como es la, la la inclusión de Roberto Carlos Bolívar y solamente jugar con un solo con un solo delantero en este caso sería Casiano. Esperando como lleguen de aquí al domingo todos los jugadores de, de, para quien esté en mejores condiciones bueno serán los titulares. Recordemos que Roberto Carlos Bolívar tuvo un tiempo fuera de, de, de la plantilla del país por problemas familiares y entonces eso no le ha permitido ser titular al menos en el último partido ante estudiantes no lo fue en el segundo tiempo hoy trabajó también en, en, lo, en, en lo que es la escuadra de suplentes quizás vuelva a ser a salir desde el banquillo, el colombiano, y bueno, de aquí al domingo se, vemos que ya el, el barranquillero está en mejor condición, quizás vuelva a ser titular indiscutible como lo fue en, como lo ha sido en toda la temporada, pero eso lo determinará a última hora el cuerpo técnico, y ya veremos con qué actitud también saldrá el cuadro petrolero en Valera tratando de sumar los puntos necesarios. Y recordando ya que, que el Zulia tendrá por lo menos dos bajas seguras como lo son Henry Palomino, Henry Palomino y Víctor Barraza, el central colombiano, que hace aproximadamente una semana durante el entrenamiento tuvo una distensión en su rodilla derecha y bueno, lo ya está prácticamente descartado para el juego contra contra trujillanos en Valera, posiblemente llegue para el miércoles contra el club Deportivo Lara, eso lo sabremos después de, de finalizar el partido por la jornada 12 del fútbol nacional, esto es Actric Deportes, buenas noches.